Muchachos, señores y señoras, niños y niñas de todas las edades Ya estamos otra vez en, en una semana más de Transistor Sí, aparecí, cual fantasma eh, Estamos de nuevo transmitiendo para Kubo Radio y para todos nuestros Kubo Escuchas Que me van a perdonar, pero seguramente... Pues me van a reclamar que los tenía demasiado abandonados Pero para demostrarles Para demostrarles que Yo estoy muy contento de regresar con ustedes Les voy a dejar la primera rola en este Programa especial que muchos de ustedes ya me habían pedido eh, Exclusivo de Depeche Mode Y para empezar vamos a escuchar eh, World in my eyes Solo aquí en Transistor señores Solo aquí en Cube Radio Por favor, allá en cabina, échenos la rola, vea. Chavales, hemos regresado a esta resucitada emisión de Transistor y es que ya poniéndonos un poco sentimentales, muchachos, ya los extrañaba, ya extrañaba estar con ustedes y mucha gente ya me había dicho que pues ya extrañaba Transistor, pero afortunadamente, gracias a Dios, gracias al Santo Niño de Atocha, gracias a este, todos los dioses que se encuentran allá arriba jugando canicas. A Delfina hasta, hasta el fin A todos, a todos a, a mi prima A mi prima Carla que me cuida desde allá arriba Que es azafata Este, y bueno El día de hoy Muchachos En este programa especial de The page Mode Dedicado para todos ustedes Acabamos de escuchar World in My Eyes Y quién mejor Que para darnos un eh, Toquecín Un experto en estos lares De este sorprendente grupillo El señor Yirky Apadrinando este regreso de transistor Que espero que no se vuelva a ir jamás Señor Yirky, ¿cómo está usted? Eh, estoy con una onda melancólica eh, Prácticamente uno tiene que obligarlo a hacer las cosas, señor ¡No! <risa> eh, muchas gracias, yo soy Jerky de Universal Terror. Error eh, Es un placer estar con usted señor, la neta es que ya lo extrañamos acá en Kibo Radio eh, Qué bonita elección de Depeche Mode Pero antes que cualquier otra cosa, permítame recibirlo como se merece Porque la neta sí ya se le extrañaba El programa de, en correos que yo he tenido del programa de Universales Terror me han preguntado que qué pedo que ha pasado con Transistor. Entonces yo he estado promoviendo el primer aniversario de la cadena que hubo radio. Y usted más que nadie lo sabe que es una parte fundamental en todo este proyecto. Entonces, bienvenido, bienvenido sea usted de nuevo, ha resucitado. No. <risa> claro, claro que sí. Eh, pero pues bueno, vamos a, a, a darle un poquito de velocidad Y aparte, este fuera de todo contexto Porque hace un rato, si, si mal no lo recuerdo Estábamos escuchando a Delfín hasta el fin y otras ondas ¿no? Varias ondas, varias ondas eh, Ahí a la Tigresa del Oriente, a Wendy Zulka Una cosa extraordinaria, todo esto Esta gama no de personajes del mundo in sorprendentes Y sobre todo, a un grupillo norteño que andaba por ahí, que se llama, ¿cómo, cómo, cómo se llamaba? Calor Norteño. Calor Norteño. Calor Norteño, ¿eh? No, que, cosa. que bueno, en el próximo bloque, pues, Jirky estará entrevistando al, <risa> al vocalista. Al vocalista, pero eso, bueno, viene después de Strange Love de The pitch Mode. Pues vámonos con Strange Love, vámonos. you had to make this life live a Give it to me straight Sí señores, eso fue Strange Love de Depeche Mode, eh, no se están equivocando, no es Universal este error, estamos en Transistor, pero lo prometido es deuda, estamos aquí entrevistando a al vocalista de... Arnulfo, um, Gutiérrez. Arnulfo Gutiérrez, pero bueno, ahorita que les presente su banda, señor por favor descríbanos algo de su trabajo... Bueno, pues ah, más que nada, buenas tardes eh, bueno, a todos, nuestra concurrencia, ¿no? Este, lo bueno es que traigo acá a mi grupo, acá, este, ahí tenemos en la batería a Ponichuy. Acá traigo acá en, en el bajo a, a, a Ramiro Gutiérrez, mi, mi hermano, mi carnal de sangre. Este, también acá tra atrás traigo este a Elanito, Elanito. Este, un nuevo integrante de la banda, hombre, y bueno, pues yo, que soy Arnulfo Gutiérrez, eh, este, y pues todos somos Calor Norteño, Calor Norteña, claro, claro. no, hombre, este, una cosa agradable, no, y bueno, le agradezco acá a todos los miembros de aquí radio, no, que nos han, que nos han escuchado, bueno, después de nuestro, después de nuestro éxito, no, en internet, Oiga, eh, a lo mejor nosotros somos muy ignaros para esas ondas, pero describanos cuáles, cuál es su, su, que su, tengo su, chorrillo? su cállate, Ponichoy, cállate. <risa> cállate. Ajá. Su, su éxito, su éxito, ¿cómo se llama su éxito? Pues fíjate que ahorita estamos manejando algo que se llama, este, eh, tengo un sentimiento, que es de nuestros unos compadres que tenemos allá en Estados Unidos, en el Gabacho, que se llaman este los Black Eyed Nosotros estamos haciendo como la versión en español. Eh, pero yo tenía en cuenta que es la versión de ustedes es la original, ¿no? Claro, porque es la primera vez eh, la la primera vez que pues sale acá en en español, ¿no? Entonces, pues es básicamente este pues es la primera vez, ¿no? que que sale. Oiga, pues este le dimos oportunidad nada más en este bloque, este porque el pues Juan, Juan fue a hacer pipí. Y entonces yo tengo que hacerme cargo de este momento, pero nada más indíqueles dónde lo pueden ver, dónde dónde pueden este contemplar el arte que usted hace. Pues mira, ahorita ya estamos agarrando un nivel así como internacional, ¿no? Gracias a la internet. Está la internet. Entonces, ya estamos agarrando un ámbito internacional, ya mañana el día de mañana vamos a tocar en el Diftanepantla, este y la próxima semana pues ya si Dios quiere, ¿no? Este, básicamente nos presentamos en la kermes de el, las hermanas eh, acarameladas del convento de San Justino allá en este Cholula Puebla bueno ya o sea estamos muy muy contentos por por este por este por este éxito que tenemos y sobre todo en la internet ahí en youtube en youtube como el grupo ¿Y, y y en qué en búsqueda en YouTube cómo lo podemos encontrar Pues nomás busquen así de Tengo un sentimiento la de la, la de Calor Norteño ¿Eh? la de Calor Norteño que viene en nuestro nuevo disco que se llama Íntimamente Regios Ah, okay. Entonces, tengo un sentimiento de este calor norteño, sí, ¿no? No, pero te, es que tiene que decir la cantando, así como tengo un sentimiento. Okay, okay, sí. Esta noche será grandiosa. Okay, sí, sí, sí. Esta, Esta noche sí, será. Sí, grandiosa. este, bueno. Grandiosa. Po, po, muchas muchas gracias, este Ya le dimos cabida a su mensaje, ya todo el mundo lo escuchó. Entonces lo que regresa el señor Juan, el estelar de Transistor, nos vamos a ir con People are People, precisamente para que no juzguen a la gente. Escúchala bonito y ahorita que regrese a darles la bienvenida de nuevo el señor Juan. Ya manchaste aquí ponichuy, o eso que mames. Señores, people are people de The Pitch Mode en este especial, sí. Eh, hace mucho que no poníamos rolas eh, una por una. Gracias a Yirki, eh, fíjate que ahorita me encontré a un, un como cuarteto de sombrerudos. Yo creo que venían de otra cabina por acá, de las de... La que buena que está aquí a un lado. Este, Bastante extraños esta gente, eh, bastante raros. Pero bueno, Yirki. Eh, Ya que estamos en estos lares de, de Pech Mode, eh, vamos a escuchar después de este vlog Enjoy This Silence y posteriormente Policy of Truth, eh, de un disco muy especial que se llama Violator. ¿Qué te viene a la mente, mi querido Jirki con este, con este disco? ¿Qué representa? ¿Qué, qué te llega? Hombre? Pues la neta es que personalmente son ondas así medio cabroncitas. para en cuestión de música, cuando empiezas a, a entender de qué se trata el synth pop y todas estas ondas? Pero, si nos vamos al pedo ñero, bien ñero, por ejemplo, a, lo, a los güeyes que viste saliendo de la cabina. Ajá, muy raros, este, por cierto. Bueno, eh, ya escucharás, ya escucharás, porque los entrevisté, ¿eh? Lo que tú estabas haciendo, ah, pipí mira. o popó, no sé qué pipí, chingado. Pipí, pipí, okay. pipí. De hecho, todavía vengo así como... Como sacudiendo la trepita Ah, okay. ok, Sí, bueno, no no tan gráfico, ah, ¿eh? pero este eh, eh, si nos vamos a un pedo más ñero eh, la verdad es que este disco me recuerda así como que las mujeres que no quieren y si sí quieren Y no sé, hay veces que uno se pelea con esas niñas que Que tú les quieres agarrar la manita y no quieren ¿Tú qué, tú qué les puedes decir a esta, este tipo de gente que No se deja agarrar la manita o darse un besito, por lo menos en la mejilla. Fíjate que ese asunto es muy, muy, muy importante. Porque al final de cuentas habla de la desidia, señores. Algún día van a llegar a viejos ustedes y créanme, muchachas, van a desear haber tenido una eh, verdadera mano de hombre sí, sí, sí. este, junto a ustedes. Y a ustedes muchachos, muchachos guapetones, seguramente de grandes, de viejitos cuando estén ahí amargados Y ya, el, pues el amigo, ¿no? El amigo que todos tenemos ya El Panchito El Panchito, ya no ve, ya haya muerto, ¿verdad? Cual flor marchita No pues hay ahí, ahí, ahí es donde lo vamos a a extrañar, a, a extrañar. Sí, y no es como las telas que, que, que dicen que dan de sí, ¿no? La verdad es que es, esas cosas no dan de sí. No, pues no. Pero pues hay hay hombrecitos y hay mujercitas que no se puede platicar con ellos y entonces pues de Depeche Mode re te recomienda pues disfrutar, hombre, el silencio. Hay que checar las delicias de lo oculto. Hay que disfrutar el placer de lo prohibido algunas veces Y por ende vamos a escuchar Enjoy the Silence de Depeche Mode Y después de esa, Policy of Truth e Igual de Depeche Mode e igual del mismo disco Muchachos, Enjoy the Silence, solo aquí en Transistor, solo aquí en Cubo Radio Regresamos para decir adiós, ahí nos vemos Policy of Truth the Pitch Mode Y antes había Ya me ando Lo que es estar fuera del aire mucho tiempo Enjoy the silence Antes con Pitch Mode Mi querido Yirky, esto se está acabando Muchas gracias por haber estado El día de hoy con nosotros Esta semana Más bien es un placer para todos nosotros Que pues si somos fan De Transistor Nos has abandonado un chingo Pero pues esperemos que no se repita No, eh, por cierto les recuerdo a toda la gente que nos escucha, a toda la cadena que hubo radio, estamos próximos a cumplir un año, eh, entonces pues de la mano con el señor Juan Mendoza, estaremos celebrando de alguna forma especial algunos regalillos, por ahí vamos a innovar en algo, de, todavía no lo tenemos en mente, pero seguramente saldrá. sí por lo menos, por lo menos el reventón debe salir por ahí. Claro. Entonces, eh pues por lo menos esto de mi parte, señor, me dio un gustazo que en su regreso a Cubo Radio me haya usted invitado. Muchísimas gracias. Eh, lo dejo para que usted dé su última palabra en en su en su vuelta a Cubo Radio. No, hombre, una una un verdadero honor esa eh de este programa. Muchas gracias, Yirky, eh, parte esencial de Cubo Radio. Y muchas gracias, como no, a todos ustedes que me están escuchando. Y que me han escuchado a, a lo largo de muchas semanas. Créanme, créanme que los extraño bastante. Extraño hacer este programa. Y espero, espero ya no faltarles. Porque es una terapia para ustedes y para mí, muchachos. Y, como no, con todo gusto nos encontraremos la próxima semana. A la misma hora y en el mismo canal. Esto fue Transistor, ahí nos vemos muchachos, pásensela chido. Transistor. <risa> oh, ahora sí, ya si quieres puedes decir lo que quieras. ¿Se ¿Sí va? ¿Se ¿Sí va? ¿Sí Achí, estaba a